Hey, hmm. vaya, que se Ay, hasta que se está llenando de puras mujeres patillaleras Y nada más se estoy dejando, que la voy a jodiar pa' afuera Y nada más se estoy dejando, que la voy a jodiar pa' afuera Que son brujería, que son brujería para enamorar. Ella dice que son brujería, que son brujería para enamorar. Me no tengo nada. Lo que yo sé, parrandear. Me tiran, no tengo nada. Lo que yo sé, parrandear. El Cuando el brujo se viene invitando, se viene invitando por el caserío. Ese pollo que va escondido, para que no lo estén chequeando. Ese pollo que va escondido, para que no lo estén chequeando. Y la negra se pone celosa porque siempre viajo para la mina Y la negra se pone celosa porque siempre viajo para la mina No te pongas tan rabiosa, yo es el brujo que me convida No te pongas tan rabiosa, yo es el brujo que me convida